Bueno, hola, buen día. Me presento. Soy Janina, soy de b a r r o Sarmento, la localidad de José Cepaz.、Eh, soy una vecina a la cual llevo a cabo de muchos años de reclamo sobre nuestras calles、eh, que bueno, jamás fueron arregladas por el municipio. Fuimos a pedir ayuda、eh, sobre el tema de nuestras calles que siempre fueron invadidas, olvidadas. Y nunca tuvimos la grata ayuda del señor intendente, a la cual, bueno, nosotros como vecinos nos hicimos cargo de nuestra escuadra a, a comprar materiales para arreglar nuestras calles. Y siempre fue así. Llevamos desde enero de este año que vinieron a faltar una cuadra, a faltaron、eh, dos cuadras y. Pedimos si nos podían asfaltar las cuadras, nos dijeron que sí, que acá 10 días, 15, y ya lleva、eh, nueve meses de reclamo de las calles, de pedir el asfalto. Tenemos chicos en silla de rueda, en una cuadra h a y más de 10 personas con discapacidades diferentes y lo necesitan. Tenemos una señora que está en, apostrada en una cama, la ambulancia en los días de lluvia no entra. Y la verdad que es una vergüenza tener que llegar hasta esto de tantos reclamos y que nunca nadie nos escuche. Estamos muy cansados como vecinos. Vemos cómo trabaja la municipalidad, que es una vergüenza. Porque hoy andan arreglando calles solo para que le den un voto, porque es por lo único que hace. Tenemos yo donde vivo, hay una plaza que es de Barrio Sarmiento, donde está la Escuela 60. Es otra plaza olvidada, es un desastre esa plaza. Tenemos acá en el campo, hay un campo de Firpo que se llamaba. ese campo lleva años acá. Una parte fue usurpada por gente y otra fue usurpada por el municipio, que supuestamente iban a ser un parque industrial hace más de 20 años. Y el parque industrial sigue en pie, jamás hicieron nada. Y hay un zanjón ahí. Ese zanjón está abierto, está lleno de m u g r e lleno de basura. A la cual ese zanjón tiene que venir todo el agua de José C. e p á que pasa por ese canal de agua, lo que es 197 que no está entubado.、Eh, acá rompieron con el que iban a hacer las calles, iban a entubar, dejaron todo roto. Entre los vecinos tuvieron que comprar material y cerrar todo ese zanjón que había. Y la verdad que es una vergüenza que nos prometen. Una vez yo me a los medios televisivos hace como tres meses, mandaron me a la cuadra de mi casa a relar la, la cuadra, venían con el con q u é iban a faltar.、O、ese día estuvieron las tele s y el otro día no vinieron más. Lo mismo pasó acá, a la vuelta de mi casa. Y a la otra cuadra le hicieron lo mismo, vinieron con promesas y dejaron todo olvidado. Cámara de seguridad no tenemos. La verdad que estamos hartos de saber por qué n o llegan. Y ahí, donde el señor intendente tiene el parque industrial, que es un previo tomado, hasta llegó a hacer un asfalto ahí adentro. Y acá, los vecinos que pagamos impuestos fuimos olvidados. Y la verdad que esto es una vergüenza.